Si se escucha, ¿Sí se escucha? ya, súper. Ay, ni les cuento, me costó un mundo porque estoy en Santiago, llegué el avión súper bien, el Uber, horrible, llegué corriendo, por eso tuve que retrasar un poquito en el inicio la clase, esto está grabando, se está grabando, ok. Eh, así que nada, un gusto poder volver a tenerlos en, en mi ramo, como les comenté el semestre pasado, este ramo de redacción forense, implica eh, generalmente revisar o, o ver lo que tiene que ver con la redacción propia de las demandas, ¿ya? Acá en el programa de la universidad, yo estoy revisando, que es lo que vamos a, a hablar un poquito hoy día, vamos a dejar más o menos algunas cosas como zanjada, y, y el resto lo vamos a continuar viendo en las clases presenciales, porque claramente tiene mucha más relevancia verlo eh, presente. Eh, el programa de la universidad tiene como, en eh, fin, ver varias cosas dentro de este ramo, o sea, varios tipos de procedimientos. Mi idea, como yo le he dicho varias veces, y dentro del ramo anterior, no es que ustedes se aprendan eh, nuevamente los procesos, ni que repasen las materias, civil, procesal, no, lo que yo quiero que ustedes aprendan acá es a identificar eh, cuándo es una demanda, cuándo es una explicación, dito de mero trámite, cuándo es una resolución del tribunal, que cosa de que cuando la gente le pregunte, eh, usted no tenga problema, o al menos no le cueste <coughs> identificar tanto toda esta situación. Ustedes yo creo que realmente se sorprenderían eh, de la cantidad de abogados que a la fecha, tanto jóvenes como viejos, no, no suelen tener una buena comprensión de las resoluciones del tribunal, de las demandas, y, y de varias cosas que lo que yo quiero en este curso es enseñarles a ustedes. ya Así como les conté en el curso anterior muchas de las situaciones que pasaban en mi tribunal, en, en otras causas, eh, también es la idea de que ustedes puedan aprender de esos mismos errores de otros colegas, y que no les pase o que si les pasa puedan saber cómo subsanar o cómo salvaguardar todo este este tema. Así que, eso principalmente como introducción, ¿alguna duda consulta antes de que comencemos, chiquillos? Por lo menos ya... Ok, entonces, ya. Entonces, vamos a ver acá... Yo no sé si ustedes lo tienen a mano y si no, de todas formas, y igual yo se los voy a dejar eh, posteriormente en Canvas. Pero en ca en el mismo Canvas hay una parte que se llama programa del curso, donde se supone que está desglosado eh, <ríe> los temas que nosotros debiésemos ver durante el semestre. El semestre claramente se acorta bastante entre los feriados, los temas de las semanas de pausa, los días que no se pueden hacer evaluaciones, etc. Eh, por lo tanto... Mi parecer eh, es que tenemos que ver los más que los más importantes los más recurrentes o lo que ustedes más van a ver cuando puedan salir eh, a, a la tramitación propia eh, el, el primer la primera unidad acá señala que tenemos que ver juicio ordinario civil de mayor y menor cuantía no sé si ustedes se acuerdan o, o se lo logran diferenciar por qué los juicios civiles se dividen en mayor y menor cuantía, porque también existe el de mínimo cuantía. ¿Alguno se acuerda por qué se diferencian de esa forma? Claramente lo dice su nombre, o sea, eh es por la cuantía o por la cantidad de lo que se está demandando, es que un juicio se, se divide en no en etapas, sino que se divide en distintos procesos. El que generalmente uno ve cuando tramita es, es el de mayor cuantía, o el que generalmente la gente quiere hacer, porque la gente siempre demanda o quiere demandar por montos que son bastante altos, o sea, no van a estar demandando por 100.000 pesos, o sea sale más caro el abogado que, que lo que va a demandar. Y los juicios eh, ordinarios de menor y mínima cuantía generalmente suelen ser, eh, por ejemplo, ante las prescripciones de los derechos de aseo, que de repente la gente, claro, tenía eh, deudas chiquititas, de 200 a 300 mil pesos, entonces eso se van directamente en, en, en esa escuadra. Y en esta unidad lo que establece la universidad es que tenemos que ver las etapas, pero si sale es cosa que yo establezco que más que nada debería ser un repaso. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes propiamente vean cómo son los escritos y cómo son las demandas. Eh, no que se estén aprendiendo nuevamente los plazos, en cuánto tiempo, eso claramente lo vamos a hablar, lo vamos a repasar, pero no, no es la necesidad propia de que no es lo que yo les voy a preguntar literalmente en los exámenes, en los, los certámenes, nada de eso. Posteriormente, la unidad 2 dice que tendríamos que ver resoluciones judiciales, eso se refiere a todas las resoluciones que emiten los tribunales, y claro, ahí tenemos para rato, porque todos los tribunales eh, resuelven cosas distintas. Las resoluciones en general son de un término medio, son todas bastante similares, pero hay que saber distinguir cuándo una resolución, por ejemplo, es posible de reposición, o es susceptible de una apelación, cuando no pueden ser apelables, que son cosas en las que generalmente la gente se cae. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a identificar acá en el curso. Posteriormente también dice unidad entre recursos escrito y tramitación. Eh, generalmente los recursos de apelación, reposición, eh, el recurso de hecho puede ser también el de aclaración, que también eh, es como el más utilizado, la gente generalmente cree que lo que uno más hace es la apelación, pero en, en verdad es una lata porque estar apelando siempre, no no, no resulta, si la gente no les paga, entonces nadie quiere llegar a esa instancia. Pero el que más van a usar es la reposición, porque es de mera tramitación, o sea, generalmente se, se establece y se interpone en, en los mismo juicio dentro de la misma tramitación, y el de aclaración, rectificación y enmienda, que es cuando se equivocan en alguna resolución o en la sentencia, pusieron mal el nombre, mal una fecha, y uno puede solicitar que eso se pueda aclarar. La unidad 4 <ríe> es el procedimiento ejecutivo es decir, aquellos juicios donde eh, se ven principalmente las deudas, que el que ustedes pueden ver más recurrentemente. Generalmente cuando uno en procesal pasa al juicio ejecutivo, lo que el profesor le dice, eh, no que uno lo que más va a ver, eh, o, otras cosas, y le ponen ejemplo de que si a uno le deben plata, y le demanda el amigo o la familia, cosas así, pero en la realidad es que el juicio ejecutivo más recurrente es por la evasión de deuda, o sea, el que no paga, el que debe, el CAE, y esos son los que podemos ver y que van a ser los que ustedes van a tener mayores consultas, principalmente. Luego está el de procedimiento ante los tribunales de familia, que a mí me parece el más esencial, y el que principalmente debiésemos ver, o, o al menos el con el que vamos a iniciar, porque eh, ustedes van a hacer clínica jurídica, después van a hacer eh, práctica, y el 80-90% de lo que van a ver o, do, o de los que vayan a la corporación van a poder ver o van a tener que ver familia. Y en la clínica jurídica sí o sí lo que van a ver principalmente son eh, causas de familia, entonces para mí eh, lo más eh, necesario o lo más urgente es comenzar con familia para que ustedes ya se vayan integrando en este tema, Y el último dice procedimientos penales, que efectivamente yo creo que lo vamos a dejar para el final, porque los procedimientos penales eh, son muy parecidos entre familia y laboral respecto de lo que se redacta en la forma, eh, por lo tanto ya van a estar más integrados en ese sentido. Así que, bien, eh, eso va a consistir más o menos el curso. Ahora, nosotros tenemos que fijar, una fecha para un test o un trabajo. Yo creo que obviamente ustedes, por su carga laboral, por el tema de la universidad, van a preferir que nosotros establezcamos hacer un trabajo, o quieren hacer un test. ¿Qué es lo que me pueden decir? Profe, yo creo que es un que... trabajo. Usted que es la delegada, doña Bárbara. Dice que un trabajo, entonces. Sí, yo creo que es un trabajo. Ya. Fabiola, igual, trabajo individual. Si no, los tests ni los trabajos no se los puedo hacer eh, de modo que vayan en grupo ni nada de eso. Ya. Entonces, eh, tenemos que fijar una fecha, porque con todo este tema de las vacaciones, los días feriados... Eh, y hay fechas en que no se pueden hacer evaluaciones ni tampoco no se pueden hacer clases. Ustedes, según lo que ustedes ya más o menos cachan o tienen visto en su acá, en su ay, perdón, en su malla curricular. ¿Cuándo sería ideal o que no estuviesen tan atochados de pega para que ustedes pudiesen entregar este trabajo, que principalmente va a consistir en, yo creo, redactar una demanda y redactar la resolución de la demanda o una contestación, algo parecido. Bien chiquitito, pero un trabajo que valga como notatez. ¿Alguna idea, chiquillos, como para no darle solamente una fecha al azar y, y que después estén con qué profe, cámbielo, porque estamos muy llenos de pega, bla, bla, bla? ¿Qué? Profe, estoy revisando en la las indicaciones académicas, así que se me, si me, me busca la demanda que les quiero mostrar, así que mientras revise y me dice, por favor. Bueno, mientras revisa la compañía, yo busco acá la demanda, les comento que respecto del certamen, la modalidad va a ser igual que la del año pasado, ¿ya?, Eh, es decir, una parte de preguntas con alternativas, eh, o, o verdadero y falso, no sé cuál les conviene más, y la otra va a ser un eh, parte, obviamente, de redacción, porque el curso es de redacción, donde van a tener que redactar alguna demanda o alguna contestación completa. Sí. Ahí la idea es que ustedes puedan ya más o menos manejar las partes de la demanda, o lo que o lo que pueda hacer de todo lo que pueden realizar acá. Uh. Mm -mm -mm. Yeah. Voy a compartirle una demanda mientras, déjame un segundito. Ya. Ya. Entonces voy a compartir, Bárbara, usted me interrumpa nomás cuando ya tenga más claro el... el... Ah, eh, ¿lo tengo ya. ya Entonces, sí, sí, sí, sí. el primero de septiembre nosotros tenemos el solemne. ¿Tan rápido? El... Sí, ha fijado ahí, y bueno, de la semana del 10 al 14 de octubre es la semana de consolidación, y el 16-17 no se pueden fijar evaluaciones. Eso de octubre, perdón. Ya, ya pero ya, mire, hagamos algo. Pónganse uh -huh. de acuerdo si ustedes les con, o sea, quieren el test antes o después del certamen, porque generalmente todas las semanas van a ser llenas de pega, eso es real. Entonces pónganse de acuerdo cuando les eh, conviene más o cuando les acomoda más que hagamos este trabajo, yo les voy a dar prácticamente una semana probablemente para que lo puedan realizar. ¿Ya? Entonces ustedes me dicen, no se sé, guante el certamen, ya yo les digo, esto nosotros tenemos clase los viernes, del no sé, pues el viernes 18 y lo entregan el viernes 25, por darle un ejemplo. ¿Ya? Y eso me lo ha avisado aquí a la otra clase del otro viernes. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, ¿se ve la demanda o no? Sí. Sí se ve. Ya, ¿la ven todos? ¿Se ve? Bien. Ya. Ya. Entonces, esta es una demanda tipo de un juzgado, o sea, de una materia de familia. La pregunta, o lo que yo le repetía el semestre pasado, de eh, do, ¿qué es de dónde yo saco toda esta información o estos formatos, cómo yo sé lo que va aquí arriba, lo que va abajo, en los títulos cuándo terminar, eh, si está bien o está mal, y como le dije siempre, todo esto uno trabaja en base a modelos que ya están predeterminados, que no significa que uno sea solo copiar y pegar, sino que uno tiene que cerciorarse respecto también de, de por ejemplo, eh, la ortografía, la puntuación, las comas, que todo esté bien, y eh, también uno generalmente lo puede cotejar con eh, la ley, donde la ley establece el código Cuáles son los requisitos en este caso el código Cuáles son los requisitos propios de una demanda ya porque qué porque mucha gente suele colocar de repente antecedentes que no son necesarios propios en la demanda y a lo mejor no va a estar malo no le van a dar un preo provevé ni rechazársela pero eh, no es la idea ni tampoco no es lo que les va a funcionar que usted generalmente no haga más ¿Ya? Así que, bueno, en este caso, ustedes imagínense que llegó a su oficina el caballero Pablo Parra, ¿sabes? Quién es su cliente y el que le señala que está casado y que se quiere divorciar de su cónyuge, que es la señora Ruth Silva. ¿Ya? Entonces, uno, principalmente ustedes que ya están eh, viendo las materias de familia, van a cachar al tiro a esto una materia, entonces, de divorcio unilateral porque le van a hacer las preguntas de rigor y la señora si se quiere divorciar o no quiere, cumple los plazos o no cumple los plazos, ¿está eh, pegado? hoy ¿Está pegado o no? No profesor, no está pegado. No, ah, ya, es que como el compañero dijo, pensé que se había pegado lo mejor. Ya, entonces retomando, chiquillos, eh, ustedes, claro, antes de la redacción propia de esta demanda, lo que tienen que hacer es eh, claramente eh, ver si la persona cumple con los requisitos. Y en este caso, si sí, el caballero ya había cumplido con todos los requisitos, entonces necesitaba divorciarse porque la señora no le quería dar el divorcio, entonces la opción era el divorcio unilateral. La primera parte de la demanda, donde dice localidad, materia, procedimiento, demandante, el RUT, abogado RUT, correo demandado RUT, se llama presuma, ¿ya? porque No tengo idea, pero así se llama, presuma. Donde uno lo que hace es individualizar los datos propios, por ejemplo, la localidad, no es necesario colocar el en la localidad del tribunal, sino que la localidad donde se desarrolla esta situación. ¿Ya? Eh, la materia, divorcio unilateral, o sea, tiene que decir, no basta con decir divorcio, porque ustedes saben que existe el divorcio unilateral por culpa y el divorcio de común acuerdo procedimiento, este es un procedimiento ordinario, porque es un procedimiento común, no es un procedimiento especial, como sea una violencia intrafamiliar una medida de protección, que esos procedimientos tienen un carácter distinto todos aquellos procedimientos que son comunes, como el divorcio los alimentos, el régimen de visita, se llaman procedimientos ordinarios, ¿ya? después se individualiza el demandante con su RUT, al abogado el correo no es necesario, pero se puede colocar en estos casos, eh, la, el correo colocarlo acá arriba si no es necesario porque la ley ahora estableció que uno tiene que establecer un correo propio, obviamente para la notificación y también un correo del eh, cliente. Eso se lo explico más adelante. Y <ríe> la individualización acá entonces de la demandada. ¿Por qué tienen que ir estos datos o por qué van estos datos? Estos datos en generalmente por qué se da lugar a ello porque previo antes cuando la tramitación era eh, presencial en papel uno tenía que colocar, y yo creo que alcancé mientras hacía clínica jurídica ver esto, cuando eh, se colocaba los tribunales el nombre del tribunal que estaba de turno, uno tenía que colocar la localidad para saber a dónde correspondía, eh, y para hacerle en realidad eso era más fácil la pega a todos los funcionarios del Poder Judicial en su momento, para que en vez de estar buscando ellos yo, yo ya solamente pudiesen digitar respecto a esta... Función. Y la presuma quedó entonces siendo parte propio de todas las demandas. De la mayoría de todas tienen presuma. ¿Cuál no tiene presuma o qué, en qué situación? Es la contestación. Cuando ustedes contestan, por ejemplo, esta demanda, no tienen que poner arriba localidad, materia, ni nada de eso. Va derechamente desde que abajo donde dicen lo principal, contesta demanda. ¿Ya? Obviamente también lo vamos a ver, lo vamos a repasar en su momento con... Pues la contestación. Entonces, partiendo desde aquí, ya vimos la presuma. La presuma es como un breve resumen de lo que se está estableciendo y la individualización de las partes. Después, donde dice, en lo principal, en adelante, este se llama, en lo principal y todas las peticiones, se llama suma. Por eso lo anterior se llama presuma, porque vas previo a la suma. Y luego está la suma, donde están todas las peticiones. Primer otro sí, segundo otro sí, tercer otro sí, significan la primera petición, la segunda petición, tercera petición y así sucesivamente. Obviamente, en lo principal o lo que significa de qué es lo que se va a tratar esta demanda, tiene que ir la materia que ustedes van a tratar. ¿Ya? En este caso, divorcio unilateral. Ahora, por ejemplo, puede, según lo que ustedes saben, han visto o creen, ¿Demandarse más materia, una o más materia, en este caso de familia, en una misma demanda? Voy a empezar a preguntar al azar. Eh, profe, no, porque hay distintos tribunales dependiendo de la materia. Claro, pero Entonces, en este caso... Por ejemplo, ¿usted cree, es posible, independiente de si la respuesta está bueno o está mala, porque estamos aprendiendo, ¿usted cree que es posible que en una misma demanda yo demande varias materias, en este caso de familia? Si es de familia, yo creo que sí, porque una vez nos mencionaron sobre la economía procesal. Entonces, si es la misma materia, yo creo que sí, pero si ya, no sé, algo penal y algo de familia, ya ahí creo que no. So, obviamente eh, ahí tiene que dirigirse a distintos tribunales, pero por ejemplo, los casos más comunes son las demandas de alimentos y de régimen de visitas, donde la gente demanda eh, en conjunto, la, el papá o la mamá que tiene que pagar pensión, demanda pensión de alimentos para poder fijarla, pero además también demanda la misma, la misma solicitud para no repetir demanda. Eh, un régimen de visita. Entonces estoy viendo dos materias que, claro, corresponden a, a las materias de familia en una misma solicitud. Y eso, el como dicen, economía procesal o también se llama la acumulación, cuando eh, paralelamente las mismas partes están tramitando distintas situaciones. También pasa a veces con las medidas de protección, con la violencia intrafamiliar, los divorcios por culpa, pero todo tiene que ser, sí, en relación, ¿ya?, en este caso, entonces, en lo principal, como les decía aquí, es una demanda de divorcio unilateral. En el primer otro sí se acompañan los documentos, que son los documentos que yo tengo que acompañar para que me den la admisibilidad de esta demanda. ¿Y cuál es el error común que cometen los abogados? ¿Creen ustedes en este primer otro sí o en este acompaña documentos Porque lo que les quiero decir antes es que esto no es un orden establecido, no es que en el primer otro sí... Tiene que ir sí o sí la compañía de documentos, y en el segundo sí la forma de notificación. Eso se desarrolla en base a lo que uno va solicitando, por eso estos son modelos. ya Entonces, <ríe> en esta demanda, en el primero y sí, hay una compañía de documentos, que como yo les digo, son los documentos que principalmente uno tiene que acompañar para que le den la admisibilidad de la demanda, es decir, que la demanda le den curso. Pero el error más común de los colegas, ¿cuáles creen ustedes? Doña María José. No sabría decir, profesor. No, pero no se le ocurre como cuál sería la, como la, la mayor caída de los colegas cuando acompañan documentos en la presentación de la demanda. no indicar la forma en que se acompaña. ¿Ya? Sí, también. Es una de las cosas que de repente no la hacen, sino que ponen acompañado documento y los documentos se acompañan como ¿Por conocimiento o con citación? Con citación, claro, o bajo procedimiento legal, porque eso implica poder darle la seguridad el, al tema de la prueba. Pero la parte, o el error más común de los colegas, aparte de eso, como lo dice el compañero, que está muy bien dicho, es que en el acompañado de documentos suelen acompañar todos los medios de prueba que van a presentar. En este caso, por ejemplo, en esta demanda de divorcio unilateral, yo lo principal que debería presentar en este primero, yo sí, sería el certificado de matrimonio porque obviamente para poder interponer esta demanda tengo que acreditar que eh, las partes están casadas, ¿cierto? Y y en ese sentido no, no es necesario que yo acreditara nada más, no es necesario que en esta demanda yo acompañara un al tiro un cese de convivencia o el certificado de nacimiento de los hijos, porque esos son medios de prueba en los cuales a mí me corresponde en el término probatorio, ¿ya?, Y bueno, si ustedes lo acompañan en esta instancia, no es, no es que va a estar malo, ni es que no le van a dar lugar, pero ustedes ya le muestran a la contraria, desde de ya cuáles son todas sus cartas, cuáles son todos sus medios de prueba, de qué es lo que se van a hacer valer, y les deja la contestación lista. Porque ellos cuando uno contesta una demanda, que lo que hace, busca, trata de buscar de los errores, de esta solicitud, de la demanda, de los documentos, echarlos para abajo, sacarlos, excluirlos, Entonces uno tiene que tratar de que cuando acompaña documentos en la presentación sean solamente aquellos que correspondan para que le den el curso a la solicitud. En este caso una demanda de bolsa unilateral bastaría, como le digo, con acompañar el certificado de matrimonio. Vigente, obviamente. Bien, luego en el segundo sí tenemos una forma de notificación y datos de contacto porque las resoluciones de los tribunales de familia, también como no son las de penal, laboral, eh, se notifican a través del correo electrónico. Entonces, ustedes dejan su correo, y ahora la ley estableció que también hay que dejar los correos de los clientes, pues por un tema de las causas de alimentos, que después les voy a explicar, eh, y se señala entonces que una forma de notificación donde a ustedes, cuando el tribunal les resuelva, eh, vengan las partes, audiencia, tal día, etc., Eh, ustedes tengan conocimiento y desde que le llega el correo se cuentan todos los plazos de notificación, etcétera entonces por eso tienen que tener ojo en ese momento cuando eh, ustedes pongan su correo, tienen que ponerlo bien eh, y no eh, estar revisándolo constantemente también ¿ya? así que eso Después tenemos eh, la compañía de lista de testigos, que yo lo encuentro innecesario, porque también es como eh, amarrar, aunque cuando ustedes acompañen la lista de testigos en este momento, no significa que la no la puedan cambiar en el término probatorio pero es como algo bastante innecesario. En el cuarto otro sí solicita comparecencia vía Zoom por los motivos que indica. Como ustedes saben, eh, durante la pandemia se pudieron desarrollar las audiencias por vía telemática, y posteriormente tuvieron que retomarse presencial. Como todavía seguía la alerta sanitaria, había COVID en su momento, eh, los tribunales autorizaron que algunas personas pudiesen comparecer a las audiencias por Zoom, pero hay que solicitarlo y también justificar. Y si no me equivoco acá, la justificación era por un tema eh, de salud o broncopulmonar. Bien, bien. Y el último es el quinto otro sí que es el patrocinio y poder, donde ustedes tienen que establecer quién va a representar a la persona y quién va a tener el poder, ¿ya? Y de esa parte vamos a hablar también porque hay muchos colegas que no saben o, o que redactan mal el patrocinio y poder, nosotros en el tribunal lo que hacemos es eh, previo a proveer, pero eh, tienen que tener su amor. Después está el título, juzgado de familia, o sea, perdón, el, ¿a quién se dirige? Juzgado de familia de Concepción. ¿Por qué? Porque en este caso hay que seguir las reglas de eh, las reglas civiles donde se tiene que interponer esta demanda en el domicilio de la demandada y ella vive en la comuna de Hualqui. En Hualqui no hay tribunal de familia por lo tanto sigue perteneciendo al tribunal de Concepción. Aquí, ¿por qué se individualiza al abogado y no a la persona? ¿Quién me puede decir que creo que lo dije muchas veces en eh, la, las clases de redacción contractual? Según lo que yo les dije, cuando uno demanda, aquí yo tengo que redactar, aquí dice José Francisco Rodríguez Moraga, pero él es el abogado. No dice Pablo, Parra, Chávez, no inicio con él porque él es el demandante y él es el que tiene que contar la historia. Pero ¿por qué acá estamos individualizando primero al abogado y no a la al, al cliente? Según lo que vimos, esto es propio en materia de redacción contractual. Fabiola. Eh, ¿Me vio escribiendo o me dijo al azar, profe? Al azar. <risa> no, le estaba escribiendo justo. La verdad es que no, no estoy segura, profe, ya. pero creo que es porque a través del, del patrocinio eh, se otorga una especie de mandato, ¿él es el representante eh, de la persona? No me acuerdo ya. bien, no, no sé si estoy en lo correcto. Ya por ahí Fabiola. El tema es que, como yo les dije, bueno, lo van a aprender también acá, yo las demandas de familia o cualquier otra materia, tengo que redactarlas o en primera o en tercera persona, ¿ya? En primera persona significa que yo la redacto a nombre de al que le ocurre la situación Es decir, acá yo debería comenzar diciendo Pablo, Ricardo, Parra, Chávez, bla, bla, bla, bla. Pero aquí estoy comenzando individualizando al abogado, José Francisco Rodríguez Moraga, abogado, etcétera bla, bla, bla, en representación convencional de tal persona. ¿Eso qué significa? Que hay un mandato judicial previamente otorgado, ¿ya? Pero ojo que ahí tienen que tener cuidado previamente otorgado, es decir, que esta persona, Pablo Parra, antes de ir a de redactar esta solicitud, él ya le dio un poder a este abogado a través de un mandato judicial. Entonces, como aquí el abogado está actuando con mandato judicial, sin necesidad de eh, tener que llevar a la persona a firmar o a ratificar el patrocinio y poder, entonces comienza la demanda, como yo ya tengo poder como abogado de esta persona, y tengo que yo contar la historia en tercera persona. ya Si ustedes redactan así, José Francisco Rodríguez Moraga, bla, bla, bla, en representación de tal persona, y empiezan, que me casé en el año tanto, pueden perfectamente oponerle una excepción por ineptitud de libelo, porque... La persona no es la que corresponde con la que se casó, porque aquí está hablando como que el abogado fuera el que se casó con la demandada, cosa que no es así, por eso tienen que tener ojo con la redacción, ¿ya? Y esas son cosas en las que se caen todos los colegas, sean jóvenes, viejos, porque ya después esto se vuelve una rutina del solo copiar y pegar. Entonces muchos comienzan eh, haciendo lo mismo, copiando y pegando, no se dan cuenta si dice primera tercera persona, y algunos que mezclan, que empiezan que vengo en representación de mi mandante y después dicen que tuve cuatro hijos con tal persona, entonces es una confusión que a lo mejor no es que uno no va a entender, pero hay una ineptitud del nivel porque no es lo que debiese eh, redactarse. Entonces, por eso comienza con la redacción del abogado porque hay un mandato judicial previamente otorgado. Por eso dice en representación convencional, porque la convencionalidad es la representación del mandato judicial. No hay aquí no hay una representación legal, si usted pone representación legal está mal dicho. La representación legal es, por ejemplo, la madre o el padre que representa al niño, en ese caso, ¿ya?, Y posteriormente se individualiza entonces al eh, representado, en este caso el señor Pablo Ricardo Parra Chávez. Según lo que establece eh, la regla del código procesal, la individualización de las partes tiene que ser siempre nombre completo, profesión oficio y domicilio. Aquí necesariamente se colocó el RUT, porque por eso el RUT siempre va arriba en la presuma, pero necesariamente se colocó el root y hay otros colegas que suelen colocar además del root. Eh, colocan que es casado, que es chileno, etcétera, que son eh, situaciones, o sea, son especificaciones que no son propias de la demanda, sino que como yo les dije el semestre pasado, son propias de las escrituras públicas, donde en la escritura pública los modelos sí le exigen establecer la nacionalidad, y establecer eh, eh, obviamente la cédula de identidad, y... <coughs> Y más que nada, acá eh, siempre tiene que ser nombre completo, profesión, oficio y domicilio. Por lo tanto, aquí bastaría con señalar que él es mecánico y el domicilio, que tiene que ser completo. Gente que coloca domiciliado en Concepción, domiciliado en San Pedro, y ese no es el domicilio. Tiene que ir la calle, el número, si es un blog, si es un departamento, el número de la casa, el número de oficina, número de departamento, si es con letra o no, y posteriormente la comuna porque así se tiene que individualizar correctamente. Y posteriormente acá dice, vengo en deducir demanda de divorcio unilateral por cese efectivo de la convivencia en contra de, y ahí hay que individualizar a la demandada, que se se individualiza de la misma forma que el demandante aquí, como les dije, igual el RUT, está de más. Y obviamente aquí dice, desconozco profesión oficio, no es necesario que ustedes sepan a qué se dedica la persona, porque si no lo saben, tienen que colocarlo de esa forma. Posteriormente su domicilio, y luego viene el relato de los hechos. El relato de los hechos generalmente, aquí, ahí sí, el relato de los hechos no es que ustedes tengan que enumerarlos como está acá, sino que lo que tiene que ser los hechos propiamente tal, es eh, un relato de que no sea tan extenso, tampoco la idea es que las demandas no sean de 10, 15 hojas, algo que así lo amerite, pero en este caso no es necesario eh, contar todas las historias hacia allá, de por qué el vínculo matrimonial finalizó, o si hubo infidelidad dentro, civil si hubo golpe, violencia, porque hay mucha gente que suele contar todo este tema o, o hacer una historia bastante larga de varios hechos que no son relevantes porque en este caso lo que estamos viendo es un divorcio unilateral, entonces, ¿qué es lo relevante? cuando se casaron? ¿Cuándo se separaron? Si desde la separación hasta la actualidad cumplen el plazo que la ley le exige, y si es que han renudado o no la vida en común dentro de ese plazo. Que es muy distinto también a cuando ustedes vean el divorcio como un acuerdo, que se lo vamos a ver más adelante en otra clase. Pero eh, eso es lo que ustedes les tienen que preocupar en este hecho, es decir, contar cuándo se casaron, cuándo se separaron, pueden a lo mejor nombrar o, o, o decir algo muy pequeño de la separación, que por distintos motivos, por temas de carácter o, o por peleas constantes nos separamos. Pero no es necesario estar estableciendo punto por punto, salvo que usted quiera probar algo respecto de eso. Pero eso podría ser, por ejemplo, en un divorcio por culpa. En este caso no es necesario. Entonces, tienen que establecer primero el vínculo matrimonial, la fecha en que se casaron, en este caso el 15 de octubre de 1999, y si se dan cuenta dice mi representado contrajo matrimonio con la demandada, porque estamos redactando en tercera persona, porque hay un mandato judicial previamente otorgado. Inscripción de este número de matrimonio, el año y en qué circunscripción, ellos se casaron en Hualqui régimen de bienes ¿eh? porque es importante señalarlo porque posteriormente para el tema de la repartición de bienes si es que tuviese que haberla hay que señalarlo aquí las personas se casaron en un régimen de sociedad conyugal se hay establece una... la sociedad sí. ¿Cómo? liquidar la sociedad claro posteriormente o pues en este caso habría que liquidarla en si es que hubiesen bienes necesarios que liquidar porque hay gente okay. o... eh, dígame ¿Una consulta? ¿Será posible que se vea un poquito más grande la demanda o no se puede? ¿Ahí? Ah, se descuadra. Sí. Sí, ah, ya, no sé. Sí, ya, no se preocupe. Sí. ya Hay que ir más grande, sí. Gracias, profe Ya, ok. Sí, gracias. Ya, entonces, como dijo el compañero, efectivamente, posterior al divorcio se tiene que hacer la liquidación de la sociedad conyugal para los que se casaron en sociedad conyugal, y si es que bienes que liquidar, porque hay muchos matrimonios que durante su vigencia no adquieren bienes, eh, o los o se vendieron, entonces no hay mucho que repartir. Posteriormente se nombra acá cuántos hijos tuvieron, y esto también eh, se deja eh, establecido, porque mucha gente que eh, cuando no conviene nombrarlos, cuando no cumplen los plazos de eh, cese de convivencia. Por ejemplo, en este caso el divorcio unilateral requiere tres años de cese efectivo. Si tienen un niño que tiene dos años, un año, obviamente sabemos que no hay una cese convivencia efectivo de por medio. Y posteriormente en el punto 4 hablamos sobre el cese de convivencia. Y aquí si ustedes se dan cuenta, lo que uno hace es generalizar o establecer un párrafo muy generalizado de de lo que estamos diciendo, es decir, que quise generar un problema de convivencia, que deterioraron la relación, y hubo una, de una separación definitiva en el mes de junio de 2018, en este caso. La mayoría de la gente, cuando usted les pregunta, ya, ¿y cuándo se separaron? La gente no tiene una fecha exacta, no les va a decir, o siempre se acuerdan como, oh, es que parece que fue antes de la Navidad, fue en, para el cumpleaños de tal persona, como que lo suelen, suelen relacionar con ciertos hechos entonces eh, lo que uno hace es como establecerle una fecha que cumpla con los plazos dentro de lo que ellos de un margen que ellos dicen acá en este caso junio de 2018 y sin que a la fecha se haya reanudado que es lo importante por lo tanto hay una sensación real y efectiva de la convivencia conyugal como se puede probar en su oportunidad porque como le dije esta no es la oportunidad para probar que hay un sexo efectivo sino que es en la audiencia ya que tiene que rendir la prueba Eh, luego, aquí se señala alimento, en general no es tan necesario nombrarlos salvo que hubiese endeudado alimentos donde la cónyuge podría oponerse a esta demanda. Entonces aquí él declara que no existen entre ellos obligaciones por concepto de alimento, pero eh, por la generalidad no es necesario nombrarlos. Luego, sí o sí tiene que ir el derecho, es decir, ustedes tienen que nombrar, aunque parezca repetitivo, ¿Cuáles son los artículos que están invocando para poder solicitar, en este caso, el divorcio unilateral? Cuando sea de alimento lo mismo, cuando sean otras materias de familia o de otros juicios que vayamos a ver más adelante, lo mismo. No basta con que ustedes coloquen eh, solamente la ley o que el código civil o es, tienen que establecer la norma exacta. Uno, porque generalmente se van modificando dos normas porque en base a eso ustedes es lo que están fundamentando, están argumentando jurídicamente la demanda. Entonces no basta con decir que la ley 19.947 dice que el matrimonio en un plazo de tres años si se separaron pueden divorciarse. No basta con eso. O hay muchos colegas que se ponen el derecho y suelen como enumerar la ley, tanto el código civil como el código procesal, pero no dicen qué artículo. ustedes si ven... Tienen muchos artículos, entonces tienen que ser específicos eh, para poder eh, fundamentar... Porque esta es la parte de la fundamentación jurídica. Y aquí se establecieron los artículos, eh, tampoco no es necesario reproducirlo completamente, pero sí como eh, explayarse respecto de lo que ustedes están solicitando, ¿ya? No este proyecto, proyect, disculpe que la interrumpa, está proyectando la página 3... ¿Usted eh, ah. habla de otra página? Sí, por, ahí sí. Sí, porque yo es que esto lo estoy mirando en el computador, esa. Ya, ahí está. Ya, pero ahora sí, ya. Ya. Entonces, como les decía respecto la, al derecho. Ahí está la página, etcétera, y abajito de esta misma página dice por tanto. Esta es la parte petitoria de la demanda. Si ustedes no le colocan el por tanto ni lo que quieren, se entiende que no hay ninguna petición, a pesar de que ustedes están Eh, anteriormente tratando de redactar y contando toda una historia, diciendo lo que pasó, eh, poniendo artículos pero si no hay un portanto que significa qué es lo que yo vengo a, a peticionar finalmente al tribunal no hay un petitorio y el tribunal le va a decir, pero ¿qué es lo que está pidiendo? O sea, me está contando una historia completa pero no me está diciendo que es lo que quiere finalmente entonces siempre tiene que ir este petitorio en virtud de los puestos y ahí hacen un resumen propiamente de las leyes que ustedes están Eh, señalando que se van a hacer cargo, etcétera, tienen que solicitar que se tenga por interpuesta la demanda, en este caso de divorcio unilateral, ¿por qué? Porque ustedes primero están solicitando que esto le den, le admitan a su tramitación. ¿Ya? Eh, después ahí se ve, sí. Entonces que se tenga por interpuesta la demanda por si efectivo de la convivencia, etcétera, Y aquí, por ejemplo, las peticiones que la ordenaron eh, las enumeraron. Lo primero es que se declare la terminación de este matrimonio por el sexo efectivo de la convivencia. Segundo, que la sentencia se subinscriba al margen de la respectiva excursión. ¿Por qué se solicita lo segundo? Porque no basta con solamente la tramitación del divorcio. Cuando ustedes le la sentencia de divorcio y le digan que efectivamente el divorcio se dio lugar, etc., esta sentencia hay que inscribirla en el registro de matrimonios, es decir, tienen que ir al registro civil, inscribirla, y eso se demora como 45 días más o menos en que le aparezca, abajito de donde aparecen que están casados, eh, ay, disculpen, ay, sí abajito donde aparece que las personas se casaron, la fecha, etc., Eh, va a parecer que por causa tanto, eh, la fecha tanto, las personas solicitaron el divorcio, el cual se declaró, etcétera Y eh, antes esta situación se hacía eh, manual, o sea, una de las partes del marido la mujer tenía que concurrir al servicio de registro civil a inscribirlo. Ahora lo que se solicita es que el mismo tribunal, como tienen una interconexión con el registro civil, haga la interconexión para que se subinscribe y todo sea mucho más rápido. Pero igual hay que estar siempre ojo solicitando un pib de cuenta o algo porque suelen demorarse a veces no se envían los oficios. ya Y por último, la demandada debe pagar las costas de la causa. Segú lo que se acuerdan ustedes en Tecaxo eh, Don Felipe, que eran el, el pago de las costas de la causa. Sí, los gastos efectivamente son al menos, o lo que se suele establecer, lo que costaría eventualmente el juicio. ¿Y por qué se establece este punto 3? Que la demanda de pagar las costas de la causa. Eh, claro, las notificaciones, todo lo que uno gasta. En general, si sí, en las causas de familia uno no paga notificaciones porque los receptores de familia son los que están contratados por el Poder Judicial y ellos reciben su sueldo. No es como las causas civiles donde uno tiene que estar constantemente pagándole a un receptor. Entonces, en claro, en una causa de familia, ¿qué serían las costas? Sería en realidad como el costo del juicio propiamente tal que obviamente nunca es asimilable a lo que se cobra en la realidad, porque costas de familia pueden establecer 200 o 300 mil pesos. Y por un juicio de divorcio unilateral, generalmente el cobro son sobre los 600 mil pesos, dependiendo de la complejidad. Eh, entonces, para que la contraria también uno tenga una re, una retribución económica, se este punto. Luego, en el primer otro sí. Como les decía, el error más común de los colegas, eh, ¿y por qué no se hace por el total? Eh, porque, ah, no, la verdad es que eso es por un cálculo que tienen los tribunales. Cuando usted solicita costas, y efectivamente le dan costas, y esto pasa en todas las causas, lo que hace el tribunal le mandarle un funcionario contable. Ese funcionario contable saca una cuenta, según los aranceles que establece en el colegio de abogados, lo que ve lo juicio común y normal y de acuerdo a ese a esos tipos de Rango ellos van sacando <coughs> el valor de las costas nunca eh, generalmente no nos dan costas altas nunca o no ser que sea un juicio muy complicado y por ejemplo los juicios civiles donde uno gasta harta plata en notificaciones Eh, las costas, tienen que pedir las costas procesales y las costas personales las costas personales son las que lo que es mi trabajo como abogado a desarrollar este juicio y las costas procesales lo que yo gasté efectivamente en ese juicio en notificaciones y todo eso tengo que acreditarlo por eso que en la notificación el receptor tiene que colocar cuánto cobró siempre dice bajo derecho 20.000, 30.000 40.000, etcétera entonces, eh, ¿por qué no se hacen las costas por un Por el monto, como usted me pregunta, Felipe, por eso. Porque una contabilidad que hace el tribunal en base a aranceles que claramente están obsoletos. Y eso, ¿ya? <ríe> Ahora, en el primero otro, así como les decía, se acompañan los documentos. Aquí, como dijo el, co el compañero, aquí lo estamos acompañando con situaciones bajo procedimiento legal. Y se acompañan solamente dos documentos que de hecho el segundo, que son los certificados de nacimiento, sería totalmente innecesario acompañarlo en esta causa, porque no estamos eh, como punto de prueba acá eh, sobre la efectividad de que existan estos hijos, ¿ya? Así que bastaría con el certificado de matrimonio celebrado entre los cónyuges. <coughs> la idea es que, Eh, cuando ustedes individualicen documentos, por ejemplo acá, en el certificado de matrimonio, pongan entre tal y tal persona, de fecha tanto, que fuese una individualización un poco más específica respecto de eh, lo que están señalando, ¿ya? Luego, en el segundo otro sí, como lo, lo vimos anteriormente, eh, se estableció la notificación al correo electrónico. Aquí yo tengo que dejar mi correo electrónico y aquí además el colega señala un número de teléfono, que no es necesario porque no le van a notificar nada por teléfono, pero puede ser eventualmente, eh, de repente, cuando son las audiencias, eh, la audiencia preparatoria a veces se atrasa, le cambia la hora, hay que esperar, entonces lo que hace la encargada de salas es que lo llama a su número porque ya lo tiene. Entonces, al llamarlo a, a su número le puede avisar qué lo que está haciendo, que es por qué se atrasó, cosas así. Luego, en el tercer otro sí, la lista de testigos, como le dije, no es necesaria, pero acá se establece igual. Cuarto otro sí, cuando se solicitó la comparecencia vía Zoom... Eh, lo que hicieron eh, aquí es establecer lo mismo que decía la ley, porque en distintos tribunales del país no cuentan con la instalación necesaria, con las condiciones de ventilación mínima, el distanciamiento social, cosas que a lo mejor en la actualidad ya no se cumplen, pero en su momento eh, se podía hacer. ese solicitó que se pueda comparecer al letrado por su. Y en el último está el patrocinio y poder, que es donde tienen que señalar que ustedes vienen en asumir en esta causa, que el error más común que cometen todos es decir que ah, en base a este mandato judicial represento a tal persona. Pero el en el mandato judicial, cuando ustedes le otorgan el mandato judicial, ustedes no especifican, salvo que lo contraten solamente para esa causa y el, el cliente quiere decir que el mandato diga que lo va a representar en la causa tanto, o el solo en causas de familia, etcétera Pero eh, cuando ustedes tienen este mandato judicial, al asumir patrocinio y poder en la causa, tienen que decir que vienen en asumir en esta causa, por eso dice, patrocinaré la presente causa actuando personalmente en ella, y con la facultad del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Independiente que esa ya se la hayan señalado en el mandato, acá tienen que volver, a reproducirlas, porque al tribunal le tiene que quedar claro que ustedes van a asumir en esta causa, no que tienen sola la representación de esta persona, que lo podrían representar en una causa civil, penal, laboral, etcétera, sino que tienen que eh, indicar expresamente lo mismo, y si es con mandato como era en este caso, tienen que individualizar el mandato, o sea, aquí dice que hay un mandato que está acompañado y que se firmó ante notario, acompañado en el segundo, yo sí que creo que no estaba acompañado acá, pero... Eh, no, pero se tiene que individualizar, ¿ya? Así que eso respecto de, eh, este es como el esquema o la estructura propia de las demandas, ahí está, ahí está la última parte. ¿Es necesario que vaya con la firma que aparece ahí? No, porque como estos se suben por la oficina judicial virtual, se entiende eh, que hay una firma electrónica simple. Ahora, si usted tiene firma electrónica avanzada, claramente tiene que colocarla y es mucho mejor, mucho más creíble. Pero estas son las estructuras propias de todas las demandas. Una demanda laboral es muy similar a, a, a esta demanda en cuanto a la estructura, no al contenido. El contenido siempre va cambiando y dependiendo de eh, de lo que uno va a realizar. ya eh, Pero... Son la mayoría de esa forma. ¿Alguna duda o consulta? Porque ahora quiero que veamos la resolución, es decir, qué es lo que las partes, o qué es lo que el tribunal eh, dicta después de, de que uno presenta esto. Y con eso yo creo que después ya podríamos finalizar y responder el reto. ¿Alguna duda o consulta? Ya. Entonces, denme un segundito, voy a dejar de compartir esta y les voy a compartir entonces la resolución de la demanda. No. Ya, yeah. ¿se ve ahí o no? Sí, profesor. Ya. Yeah. Entonces, esta es la resolución de un tribunal, es decir cuando usted haga la presentación, ya sea de una demanda de alimentos, régimen de visitas, cueva personal, en este caso, como estamos viendo, divorcio unilateral, eh, esta sería la principal resolución donde ustedes le van a decir el día y hora en que tienen audiencia, ¿ya? Entonces aquí obviamente está la fecha, ¿por qué está la fecha? Porque desde aquí se empiezan a contar los plazos, para las notificaciones, eh, si es que van a cumplir, notificar antes de la audiencia, etcétera. Téngase por admitida a tramitación la demanda de divorcio unilateral por cese de convivencia. Es decir, eh, ya le dieron eh, la admisibilidad, su demanda cumple con los requisitos formales que establece la ley para poder darle curso y seguir la tramitación. Sí. Entonces, se resuelve acá que las partes asistan a la audiencia, en este caso, del 2 de mayo de 2022 a las 13 horas. Y aquí ya se estableció, aunque nosotros habíamos hecho la solicitud en, en un otro SID respecto a la comparecencia vía Zoom, aquí el tribunal propiamente tal y anterior a la resolución de ese estableció que la audiencia fuera por Zoom y aquí le, estable, le generan un link directo, le indican la sala, eh, la identificación... Eh, y tienen que obviamente conectarse en ese caso, eh, como dicen las instrucciones más abajo, 15 minutos antes, si tienen duda o consultas tienen que hacerlas con eh, al correo que les señalan ahí, porque antes uno tenía que llamar por teléfono cuando estaba en el tribunal y, y, y si es que iba tarde o tenía algún inconveniente. Ahora con el tema del Zoom como los inconvenientes más recurrentes son el tema de que se cayó el internet, o de que no hay buena conexión, que una parte no se puede conectar, que no tiene audio, de distintas situaciones. Entonces, todas esas cosas, por eso que uno, si lo citan en este caso a las 13 horas, no tiene que estar uno un minuto antes, tiene que conectarse, tratar eventualmente 15 minutos antes cuando la audiencia esté atrasada o lo que sea, porque para poder eh, evitar todas estas situaciones, y si es que las hay, se puedan mejorar. Porque en la eventualidad les podrían reprogramar incluso las audiencias por por todos esto, estos temas de, de conexión. Y que muchas veces también se usaron a propósito cuando... Uno, la, la, la parte no iba, no contaba con un medio de prueba, etcétera, ya, eh, trata de hacer que se caía la conexión o algo así, la audiencia terminaba reprogramada, suspendida, entre otras. Bien, después, eh, la segunda hoja de la misma resolución, si se dan cuenta, eh, generalmente lo que trae son instrucciones para las partes, tanto para los abogados como para las eh, los representados, qué es lo que tienen que acompañar, qué es lo que tienen que realizar, en qué momento, eh, aquí le establece que eh, se apercibe en el párrafo, en el tercer párrafo de ese, de esta hoja, a la parte demandada, a que comparezca con un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Y por qué? Porque tiene que haber una igualdad de armas respecto de estas partes. Si yo ya estoy presentando mi solicitud con un abogado, obviamente la contraria, lo más normal es que así estaco también con un abogado para que la pueda representar en sus derechos, la asesore, eh, y así sucesivamente. En los divorcios de común acuerdo se puede dar la excepción de que ambos eh, comparezcan representados por un solo abogado, pero ahí hay que justificarlo. Eh, si una de las partes, eh, por ejemplo... En este caso, aun cuando la resolución dice que la demandada tiene que comparecer con un abogado habilitado, ¿qué pasa si el día de la audiencia, el día 2 de mayo, la señora llega sin un abogado? Doña Fabiola. Se me cortó un poquito, pero si me puede repetir la preguntita. Ya, si la persona en este caso, si la demandada llega el día de la audiencia sin un abogado, ¿Es eso? Claro, ¿Qué, ¿qué puede pasar? Si ella llega sí, a sí, el la... abogado, no. dice que tiene que ir con abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Se va a suspender la audiencia, profesora? Claro. Eso es, eh, es la recurre, eh, lo más recurrente, y que es también una estrategia que se usa en general, sobre todo en las corporaciones de asistencia judicial, cuando la gente llega a última hora, uno le dice, mire, vaya, diga que usted quiere un abogado, entonces suspenden la audiencia, y ya uno tiene más tiempo para contestar la demanda y para preparar una estrategia distinta. Eh, eso se es, util, se suele utilizar cuando es necesario. Ahora, hay tribunales, o al menos yo he visto en algunos casos, donde no se ha respetado eh, el tema de que la otra parte vaya sin abogado y se hace la audiencia igual. Eh, ahí obviamente, eh, ustedes tienen que ver si les conviene o no, reclamar o no reclamar. Si ustedes son el demandante y la otra va sin abogado, mejor no dicen nada, ¿cierto? Pero eh, la mayoría o el 90% de los magistrados lo que hace es la suspensión de la audiencia. Y posteriormente de ese párrafo, ¿qué es lo que hacen acá? Le recomiendan que si dice, si tiene es de escasos recursos, le recomienda dónde puede ir, a la corporación y a que nombra algunas clínicas jurídicas. Acá solamente en este caso se nombra la de la Universidad Católica, a pesar de que existen varias clínicas jurídicas o centros que prestan este tipo de asesoría gratuita, etcétera. Las partes se celebrará, eh, o sea, la audiencia se celebrará con las partes que asistan, es eh, decir, que si la demandada debidamente notificada no asiste, la audiencia se va a hacer igual. Y la todo lo que ocurra ahí va a ser entonces eh, ya responsabilidad de ella poder enterarse de lo que vaya a pasar. Y posteriormente en la siguiente hoja Eh, es solamente tema de instrucciones, qué es lo que tiene que acompañar como medio de prueba, o son resoluciones completas. Generalmente los clientes suelen no leerla o no entenderla. Por ejemplo, aquí dice le hasta les explican el derecho a reconvenir de compensación económica, porque tratándose en este caso del divorcio unilateral, ella en la contestación podría demandar en este caso a nuestro cliente de una compensación económica si es que eh, cumple con todos los requisitos, ¿ya? Pero eh, propiamente aquí se lo explican, también si la persona llega a, a la audiencia y dice que quiere demandar de compensación económica y no lo ha hecho, también en eh, una causal o generalmente suelen suspenderse porque se entiende que hay una nueva petición, ¿ya? ¿Ya? También le dice eh, cómo tienen que contestar, pues, con por escrito y con al menos cinco días de anticipación a la audiencia preparatoria. Cinco días hábiles, obviamente, contando el día sábado, decir, descartar los domingos y los festivos. Posterior, y la última hoja, habla sobre la notificación, cómo se tiene que notificar a la contraria. Personalmente... O, en su caso, por cédula, si es que ha sido buscando, etcétera, según las reglas eh, procesales. Y después resuelve, si ustedes se dan cuenta, todo lo anterior se resolvió en base al a lo principal, a la petición principal, que era un divorcio unilateral. Después resuelve la el resto de las peticiones, primer, segundo, tercero, cuarto, octubre. Tercer. Y al final se le da el RID a la causa, C-348-2022, y la firma de los magistrados de quien autoriza. Y así comienza después entonces la tramitación de este juicio, en este caso, de divorcio unilateral. Donde uno ya tendría que esperar si va a haber una contestación, empezar a preparar la estrategia, si hay que acompañar documentos, etcétera Pero eh, esa es como la, la base de un divorcio, o sea, de una causa de familia, la mayoría son eh, muy parecidas. De, en cuanto a la tramitación, interposición, contestación. Obviamente vamos a ver otros procesos que son distintos, como la medida de protección. Eh, también podemos eh, revisar el de la adopción, que también es muy diferente, eh, pero en la generalidad y lo que ustedes más recurrentemente van a ver, que son alimento, divorcio y régimen de visita, eh, así funciona. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a la clase de hoy, porque si no podríamos ya finalizar más o menos con esto, eh, y yo creo que durante la semana quizá les voy a subir alguna especie de guía de trabajo respecto a la clase de hoy día, que no va a ser con nota sino que es para que solamente refuercen, y ya el viernes nos vemos presencial en la universidad, ya, es a las 7 si no me equivoco. Bien. Sí, profesor, okay. en la universidad. Ya, entonces, si no hay más dudas, consulta, nos vemos el día viernes, chiquillos, a las 7. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Igual que no se cuídense, chao.